Sonia Ramos, delegada del INADI en La Pampa, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, Sonia. Te convocamos a conversar. Bueno, han difundido un comunicado en el que repudian declaraciones del pastor Jesús López de la iglesia La Antorcha de 25 de mayo. 25 de mayo. mayo.、Eh, ¿Cuál?、Eh, es eh, una propaganda que él hacía,、no、es, una, es una publicación, un conversatorio que el pastor. Este, iba a tener este fin de semana y ante una carta, yo recibo una carta de las mujeres autoconvocadas para realizar una, una denuncia. y Ellas ella también mandaron cartas a, lo, a algunos medios locales nuestros y, y de ellos también de 25 de mayo y no podemos estar、eh, fuera de esto, no, no, no podemos, no podemos, no podemos. Repudiamos estos actos discriminatorios y, y, y violentos, porque en este pleno 2020 no puede haber personas que sigan、eh, proclamando y pensando y diciendo estas cosas. Recordemos que justamente、eh, lo que、eh, se convocaba era a participar de un conversatorio que se iba a realizar de manera virtual, en donde se afirmaba. Eh, que podían llegar a curarse desde de la orientación sexual que eligieran las personas no hegemónicas, es decir,、eh, cualquier persona que no sea、eh, heterosexual. Por supuesto. Bueno,、eh, por eso te, el comunicado, como creo que ustedes también lo recibieron, este, esto vulnera los derechos de las personas, de la, de la comunidad. Eh, como la libertad de expresión también de género, la identidad sexual, la, la diversidad de los cuerpos, o sea, se mete con un montón de, de, de, de, de cuestiones que a mí me parece que a esta, a esta altura y en este año 2020 ya deberían, este, o sea, no deberían ocurrir, es, es imposible que, que alguien pueda、eh, hacer un conversatorio y pensar de esa manera en los años en que estamos corriendo, ¿no es cierto? Entre las convocatorias、eh, señalan la presencia de un ex homosexual, así textual. La pregunta、sí. es:、eh, desde él y Nadi, Sonia, además、sí. del comunicado de repudio, ¿van a hacer otra cosa? ¿Tienen herramientas para hacer algo más? Mira, eh, mujeres eh, autoconvocadas, eh, por supuesto que se, va a aceptar, se hace una denuncia. Se acepta la, la denuncia, las la mujeres autoconvocadas de 25 de mayo fueron la, las primeras personas que salieron a repudiarlo, fueron las personas que se comunicaron conmigo, son las que van a realizar la denuncia. Este, se realiza una denuncia y Nadi Nacional también ya está en conocimiento de esto y por supuesto que se van a tomar la, las acciones necesarias para que esto no, no vuelva a ocurrir. ¿Cuáles serían esas acciones? La denuncia. Las denuncias,、eh, llenar un formulario y se realiza la, la denuncia a Inadi Central. Por supuesto también que Inadi Central repudia todo este tipo de acciones. Bien. O sea, apoya, por supuesto, al, al comunicado de Inadi La Pampa, repudiando todo este tipo de, de acciones. Soña. Si queremos construir un país más justo e igualitario, Me parece que este tipo de discurso no ayuda n en nada. Soña,、eh, por otro lugar, no sé si、eh, has estado al tanto de、eh, la editorial que han sacado desde el diario La Arena sobre lo que titulan el drama, el supuesto drama tras las obstaculizaciones que se dan en los vínculos de la niñez en progenitores violentos,、eh, en la mayoría de los casos.、Eh, no, no. No, no. no he estado al tanto, no, no puedo informar nada. Tengo, tengo que. Tiene que llegar a mis manos para que yo pueda, pueda hablar. Claro, la denuncia. Claro.、No. Tiene que llegar a mis manos. s、sí, i g o el pedido, ¿no es cierto?、Uh -huh. eh, el INADI,、eh, lo digo además como、eh, política a futuro, ¿va a actuar únicamente ante denuncias de otras personas o por su propia cuenta también puede tomar intervenciones de oficio? A ver,、eh, y nadie puede tomar intervenciones, pero primera, primeramente tenés que, alguien tiene que ir y denunciarte y, y decirte que se siente discriminado. O sea, yo no puedo salir a buscar gente que se siente discriminado. Ahora, si a eso apunta tu pregunta. Sí, sí, clara, claramente. Pero, si, si el organismo、sí、por, hay... por su cuenta puede de, determinar que hay personas que están incumpliendo la ley porque discriminan a otras personas. Eh, sí, más, mirá, allá, más allá,、eh, es obvio que además las personas que sufren algún tipo de discriminación tampoco les resulta tan sencillo hacer la denuncia justamente porque son sectores vulnerados en, en general. n o Bueno, pero en, en, ese, en ese caso sí, si, si llega a mis manos, si llega la información a mis manos, por supuesto que sí que se va a actuar. Si es en ese caso que vos decís, sí, o sea, yo soy la persona que me comunico y, y ahí tomamos la, las acciones. Bien, Sonia,、eh, respecto de otras cuestiones que, en las que esté trabajando el INADI en este momento desde el inicio de la gestión, sabemos en un año extraordinario,、eh, ¿qué, ¿qué podrías comentar? ¿Cuál es, crees, la problemática más frecuente de discriminación en la Pampa? Mira, nosotros tenemos un mapa de discriminación que todavía、eh, no se puede mostrar, ya cuando se pueda, que lo realizaron en la anterior gestión. Este, lo dejó la delegada anterior en diciembre y bueno, por todas estas cuestiones、eh, que bueno, ya son de público conocimiento, la pandemia que nos atraviesa a todos, todavía aún no podemos,、eh, estadísticamente no se puede dar todos los datos, no se pueden usar aún hasta que no tenga el ok, hasta que no sea bien revisado, pero sí hay un mapa este, especial de la Pampa. Eh, trabajaron con, con gente de la universidad pero a, aún todavía no podemos informar nada de eso soña、eh, existen algunas líneas o de qué manera se puede comunicar con el inadi en caso de denuncias bueno、eh, nosotros tenemos una página que se llama inadi la pampa este, ahí cuentan con todos los números、eh, de teléfono incluyendo el mío personal Porque en época de pandemia nosotros tenemos uno en la oficina, este, pero no hay nadie ahora en la oficina, hasta que no se pueda arrancar.、Eh, entonces ahí、eh, pones en el face Inadi la Pampa y ahí tenés todas las herramientas para poder comunicarte. Cuando comencemos, que esperemos que sea pronto, es en la calle Pellegrini 132,、eh, ahí funciona、eh, Inadi, con otros organismos. Soña, ¿algo más para agregar? Lo del foro,、eh, nosotros hemos estado, empezamos、eh, hacia un nuevo plan antidiscriminación, que el, el anterior que tenemos es del 2005, no es que, que no haya dado resultado porque las leyes que, que salieron es gracias a ese plan, como la de violencia de género, la de matrimonio igualitario, pero creemos que hay que actualizarlo. ¿Se van a realizar Entonces, foros para eso? Ya se realizaron、ah. foros. Se, realizaron,、eh, se, van a, se comenzaron este, el 20 de agosto、eh, por regiones. Las, la sociedad civil, ya tuvimos oradores pampeanos.、Eh, la sociedad civil a, ahora y después en otras instancias serán,、eh, será el Estado el que también pueda opinar. Para que desde cada rinconcito puedan Opinar o a ver qué se puede agregar al nuevo plan, qué les parece, eh, cuestiones eh, que no están dadas, hay nuevos casos de, de discriminación en este, en este nuevo 2020 que antes no, no, no existían, que no se contemplaban. Es actualizarlo, es actualizarlo al plan y se par participan todas las organizaciones civiles.、Eh, se hacen por regiones. Están aconteciendo en estos momentos. Nosotros tuvimos la primera, que fue el jueves 20, a las 14 horas. Este, primeramente con el saludo de nuestra interventora, Victoria Donda, y de h o r n e l Infante. Este, duró aproximadamente cuatro horas. Y como se anotaron muchísimos en la región Patagonia, va uno nuevo el 7 de septiembre, también a las 14 horas. Y de las demás regiones están sucediendo en estos momentos este, Si ustedes se meten en la página ahí están todas las todas las propagandas y todas las difusiones y todo lo que necesiten muchísimas gracias soña no por favor gracias a ustedes gracias por la oportunidad y gracias por estar siempre hasta luego hasta luego soña ramos delegada del inadi en la pampa pasó por radio kermés radio kermés está en todas partes todas partes Actualizamos al instante nuestra página web w w w r a d i o q e r m e s c o m